Las plantas aromáticas tienen muchos usos, funciones y propiedades. Y cuando decimos muchas, es porque son muchas. Es por eso que en el programa de hoy hablaremos sobre una de las funciones naturales de las plantas aromáticas que podemos usar para nuestro beneficio. Esa función y virtud que poseen es que son muy buenas como repelentes naturales y ecológicos de plagas e insectos. Por ello, es que las plantas aromáticas son llamadas plantas trampa. A través de los aceites esenciales que poseen, las plantas aromáticas emanan un aroma fuerte que, aunque a las personas les resulte muy agradable, para muchos insectos puede resultar detestable, ya que estos mediante el olfato lo captan y hacen que se desorienten. Al mismo tiempo, las plagas de insectos, buscan plantas con colores menos visibles y llamativos, porque algunos solo les distraen y otros ven ciertos colores como una amenaza. Por eso es que las aromáticas, al tener colores fuertes en sus hojas y flores, ahuyentan estos insectos, dejándonos con tranquilidad ante cualquier amenaza. Por lo dicho, podemos dar a entender que tener un ambiente combinado e intercalado de todo tipo de plantas aromáticas, nos puede ayudar y beneficiar el doble, ahuyentando a más de una o dos, o inclusive muchas más especies de insectos, ya que a cada especie de insecto les perjudica y genera sensaciones diferentes ciertas aromáticas más que otras. Las plantas aromáticas no solo se encargan de repeler insectos, sino que también son capaces de combatir bacterias, hongos y otros seres vivos para ayudarnos a tener nuestro sitio libre de individuos invasores ejemplos de plantas aromáticas bien dichas plantas trampas para combatir todo tipo de individuos son la albahaca la albahaca es una planta muy común que se usa para ensaladas esta es muy buena para respeler mosca blanca, las moscas comunes las polillas, chinches y mosquitos, también puede combatir las arañas y los pulgones Sus hojas pueden ser enterradas para crear una especie de barrera o burbuja protectora. El ajo, una bulbosa muy famosa por sus usos en las cocinas. Pero al mismo tiempo, conservar ajo nos puede ayudar a combatir muchas bacterias y hongos. Además que repelen nematodos e insectos plagas dañinos como los pulgones Un dato muy importante es que el INTA lo utilizó para repeler aves que dañaban sus cultivos. Un método muy común que usan las personas en sus huertas y para sus plantas es la infusión de ajo al ser una mezcla líquida que se prepara con alcohol y agua ésta se puede esparcir y rociar por cualquier zona que queramos librar de muchas especies que nos invaden la zona otra más es el cebollino el cebollino es una planta con hojitas finitas que tiene sabor a cebolla <risa> esta planta tiene el poder de espantar chinches mosca blanca, mosquitos, pulgones, escarabajos de aniños y puede combatir algunos hongos. También es buena para ahuyentar conejos y liebres. Otro dato que también podemos tener en cuenta es que es muy buena para prevenir el moho. La citronela. Esta es una hierba no muy común en los hogares de las personas para ornamentar. Pero la citronela es muy usada por la industria para crear productos repelentes de todo tipo. Es muy efectiva para reparar mosquitos, moscas y hormigas... ...porque tiene la capacidad de opacar los olores llamativos para los insectos plaga. La caléndula. Además de ser muy bella flor, esta planta es la más conocida como planta trampa... ...ya que su color amarillo resulta muy llamativo para los pulgones... ...por lo que estos desde lejos nomás la pueden detectar y pueden salir huyendo. Además, espanta la mosca blanca... La mosca de ganado, muchos nematodos y chinches También tiene la capacidad de atraer devoradores de pulgones La lavanda, planta muy conocida y muy bella Al contrario de los humanos que nos encanta y nos relaja Las plagas la detestan por su olor fuerte Ya que los confunde Porque esta no opaca el aroma del ambiente Sino que los mezcla Haciendo que los insectos se confundan por ello Tiene la capacidad de ahuyentar polillas, pulgones y pulgas. Las moscas y mosquitos no solo aborrecen su olor, sino que también su color. Y por último tenemos la menta. La menta es una planta bellísima de aroma fresco. Es muy buena para ubicar alrededor de un terreno o de una zona, ya que esto funciona como limitante y nos protege a las personas y a otras plantas con una especie de campo protector antiplagas. Jeje. <risa> De esta forma, la menta puede repeler hormigas, mariposa de la col rizada, mariposa blanca, pulgas, pulgones de todo tipo y es muy buena para ahuyentar las ratas. También, al igual que la caléndula, es muy buena para atraer insectos devoradores de plagas, como lo son la vaquitas de San Antonio. Así que ya saben, de esta forma, las aromáticas son perfectas para ser utilizadas para repeler muchos animales y patógenos quienes, en el verano... Con la humedad y el calor, tienen mucha más actividad. Además, estas plantas son muy buenas porque no afectan a nuestra salud, ni el ambiente, ni a ningún individuo bueno. Por lo que además de evitar a muchos insectos, avivaremos nuestro lugar de trabajo u hogar, nuestro entorno en general. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. En el próximo programa hablaremos de otras funciones muy importantes de las plantas aromáticas. No te lo pierdas, soy Jonathan Gentile y nos escuchamos en el próximo programa de Aromatizando el Conocimiento. Que tengan muy bella semana.